orgullosamente amargos e inevitablemente obreros amargos y reconfortantes ay como ese primer matecito de la mañana volver muy con soda una tardecita de verano y obreros porque somos los trabajadores que movemos al mundo la clase obrera una sola y sin fronteras caminar, caminar y cantar sabrero soy sé. tardes hola hola cómo estamos cómo estamos cómo está Sofita? cómo estás Ezequiel muy bien por acá amargos y obreros el programa de la biblioteca popular Antonio Esteban agüero una vez más al aire programa 11. Bien. Es un número que me cae bien el 11, no sé por qué. Programa ¿sí? 11 y con lentes. Con lente Finalmente han llegado. Vamos a subir una foto en un ratito, porque la facha que hay en esta mesa el día de hoy de esta gente eh, más 30 que está <risa> estrenando sus lentes es... Eh, no, no, no, no lo puedo explicar. Eh, nos vamos a subir una fotito en cualquier momento. Sí, ahora estoy bien, pero fueron unos días complicados. Al principio eh me, me pasaba no, esto de, qué sé yo, de de repente manejar y que, que como que el piso estaba levantado, ¿no? O sea, como... ¿Dónde estaría antes, no? Nos preguntamos, estará? ¿dónde estaba el piso antes? Eh, claro, una cosa de que en la moto, este, como si estuviera, no sé, eh, andando con, con una rueda así chiquita. <risa> era <maldito> ay, un payaso. Alguien en la bicicleta del... De, de, de, de, de, Ahí se fue, el circo del, de, de, los, de los molles, ¿cómo se llama? Que de, los de los bomberes. La bicicleta sí. es chiquitita, oh. muy chiquitita. Ay, no me molé. Sí. No, los lentes. <risa> <risa> Era re linda esa motito. Sí. Me encanta. Sofita, te quedan hermosos a vos, muy facheros. Gracias. Muy también, facheros. Sí, no, ya sé. Ah, no, mentira. <risa> Pero vos necesitás que te lo ah, sí, vos vos refuerce. Bueno, un miércoles más. Eh... Les quiero contar algo. Hoy, eh, porque estaba pensando mientras escuchaba La Cortina, eh, Duratierra ganó el Gardela al mejor disco folclórico. Sí, por favor. Por ah, sí, Amores. Sí, sí, sí, sí. Amores hermoso ese disco uno un, sí, sí. un mimito al corazón hermoso Muy la, la cortina la, nuestra canción que <risa> arrancamos con nuestro azul que nos pasamos a dura tierrara festejo sin patrón es un temonazo y la banda es dura tierra que la amamos y viene prontamente ahora falta un poquito igual para los ansiosos en septiembre viene para, para, para... La claro. empieza la primavera tú dura tierra los amores a los amores Perfecto. así Eh, remerecido, remerecido y a los amores es un disco que está grabado en cinta ¿no? estoy casi segura de lo que estoy diciendo ah no no tengo ese dato así que no. ah, <risa> no, así que no nadie no, no me, lo... me lo puede confirmar pero no. estoy casi segura que sí que está grabado en cinta pero seguro sí. seguro que sí porque fue como un gustito que se dieron ahí sí y unos discasos tiene dura tierra el de a la fuerza el último o la fuerza no me termino de, de es anterior, igual, claro es no último. me termino de, de matar pero hay dos primeros discos que a, los gasté el de, bueno, el de Dura Tierra sí. es eh, gastadísimo. En obra. Tremendo. Y en obra, divino. Que es oh, Hermosísimo ese sí. disco. Debe Muy más hermoso. más ¿no? Más o menos. O sea, después... Bien, usa lentes, datas. usa lentes. en obra, usa lentes. Estamos estamos eh, teniendo data sí por por Tirar. Bueno, acá estamos un miércoles más amargos y obreros este programa que nos va acompañando miércoles a miércoles eh, tirando un poco ahí de, de data desde la literatura, desde la educación, desde las políticas, desde el feminismo. ¿Qué qué qué nos trae hoy? ¿Qué qué vamos a tener hoy en el programa? ¿Qué vamos a tener? Eh, vamos a hacer un viajecito en el tiempo, un Bien. poco. Esta es una semana patriótica, si las dos hay. Feriados, se se feriado. una cosa, dos feriados. Unos feriados. Dos feriados. Para <risa> quienes trabajamos en escuela, además. Porque como como ma padre, quizás, renegás un poquito. Como he hecho una semana con dos feriados. Pero como trabajadora de la, edu de la educación, qué maravilloso una semana con dos feriados. No, y para gente que trabajan en turismo, como sí. es acá sí, en también, la también, también, completamente. Sí, sí claro sí. Dos sí. feriados. Dos ah, feriados. Qué maravilloso. qué maravilloso, hermoso. Bueno, pero igual no nos íbamos a quedar en el Perdón, en el feriado. feriado. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué fue feriado? Yeah. Igual, más que por qué ese feriado, lo que nos preocupa, hice como un... Oh. Nos preocupa que se caiga el vino. No, no tenía que contar al aire no. que estábamos tomando vino. Eh... <risa> <risa> porque la, la gente de la radio se va a enojar con nosotros porque hacemos nosotros. cualquier cosa. Pero, pero bueno. la pregunta que nos hicimos es... ¿Quién nos cuenta la historia? Sí. Así que el bloque eh, siguiente va a tratar un poco de eso. ¿eh? Es preguntarnos un poco quién nos cuenta la historia. Claro. El lunes fue feriado por eh, la... la inmortalidad. El paso a la inmortalidad. El paso a la inmortalidad. El paso a Ahí Güemes. Después vamos a hablar de qué Güemes. Y el viernes tenemos eh, el Día de la Bandera, Belgrano, Belgrano Un Solo Corazón, este... Es interesante decir que muchos niños y niñas de cuarto grado de la Villa de Merlo y de todo el país van a estar haciendo la promesa a la bandera, juran la lealtad y es como un remomento, van todos a una plaza, de todas las escuelas, acá lo que pasa es que de todas las escuelas de Merlo van a una plaza, todos juntos, juran esa lealtad más allá de quizás eh, podemos debatirnos qué simboliza la ban las banderas en y tener una lealtad a una bandera. Y tener una lealtad a una bandera, creo que el hecho de que se encuentren todas las escuelas con es un, un sentido común es algo sí. lindo, es algo lindo, pero en otro momento tipo era protocolo, guantes sí. blancos, todo, sí, eh, sí, sí, camisa, sí. como era algo muy eso protocolar. Bien. Sí. Sí, sí, sí, Bueno, ¿y qué, qué qué ha pasado en la biblioteca? Tenemos una minga muy hermosa, un poco hacia adentro, como que no éramos un millón, pero pasaron cosas, porque de repente apareció una caja de pintura que vamos a agradecer muchísimo. Eh, ¿Donada? Entre, entre oro y pintura. es <risa> Claro, yo dije... Dólares y pintura. Llevo oro en polvo, fue el mensaje. Sí. <risa> Exactamente. Así que cayeron un montón de pinturas que nos donó la familia eh, de Tiago, eh, del colectivo de papel. No me acuerdo el nombre de la pinturería. ¿Vos te acordás, Jimé? Para hacerle... No, pero ya, lo, ya, ya lo, lo buscamos. Ya lo buscamos. Tienen una pinturería muy linda por Piedra Blanca. Avenida Norte. Eh, y aparte acaban de tener un bebito, un pochichichito. Eh, es una familia hermosa y eso se recontra. Coparon donándonos pintura, chiquis. Lo que sale las pinturas nos donaron un montón. Aparte colores, fucsia, amarillo, azul. Todo lo que se te puede ocurrir. Estuvimos trabajando un montón, un montón. Y la Biblia está cada vez más hermosa. Un guisito nos recibió también. Muy rico pollito ahí sí. con arroz. Eh... No sé quién lo habrá cocinado. Acá. Reina. Sí. Indiscutida del disco. Al disco encima. Va, venís a buen ritmo de disco, sí. Sofita. Sí, a buen ritmo de comida. Hoy te llevé un frasco de mermelada. Sí, exquisito. Y, no, y, muy buena textura. Y, a, y ayer comieron un guiso, ¿qué dice Está afiladísima. Exacto. Es el momento sí. de frisar cosas fue... y tener... Sophie sí. fue la misma que eh, cocinó en su momento un tremendo disco, también una bondiolita al disco, cuando vinieron los trashumantes allá. Ay. Parece que pasó como un año desde ¿No que... ¿No pasó? No. Tengo dudas. No, no, Me mata decir vinieron los trashumantes igual. Es como que me imagino extraterrestres <risa> sí. que, que igual, aterrizaron eh. en el patio de la Biblia. Eh, la verdad que en el contexto actual somos medio, medio extraterrestres. No. ¿no? ¿Te auto percibís trashumante? Eh, no no no no no pero pero eh, soy como un, un aliado primo <ríe> <Sí>. <ríe> un primo tras un primo alienígena eh, tengo el nombre de la pinturarías pinturas poli es en diagonal de al luriccentro al, al maxigiosco el viejo león como, sí. como perfecto para que la ubiquen eh, avenida norte llegando a la rotonda así que vayan a comprarles son unos genios sí eh, eh, también hoy nos encontramos Eh, yo creo que todos los miércoles, aparte, como justo es nuestro día de programa, pero todos los miércoles es como que entramos a la biblioteca y de repente hay pasó algo. Como, ¿Qué pasó? ¿Hay un grupo de gente que resuelve problemas? Con una cantidad de juventud acumulada... ...que descontrola, descontrola... Es tremendo. Me eh... gusta como el grupo de simuladores sí, de la biblioteca. Sí, sí. Aparte puede <risa> ver, sí. Yo creo que si sí, les pedimos alguna otra cosa... Sí. Es el, el grupo de voluntariado de orden de libros... Eh, ...resulta que ahora ya se pueden pasar, hay pasadizos. Puede caminar entera, creo. O sea, no, ya sí. puedes ca caminar entera en la biblioteca... ...es un montón lo que estamos diciendo. Sí. ¿Vieron? O sea, quienes conocen la biblioteca... ...saben de ese lugar que estaba como censurado, como que no sí. se podía pasar de la cantidad de cajas que había, que estaba tapado por, por bibliotecas. Algún que otro roedor podía andar por ahí. Un no sé si roedor, que... pero eh, que hay niños que se hacen escabullidos y metido por ahí adentro. Hay un niño perdido. Hay un niño perdido. <risa> Desde el 2023. <risa> <risa> Familia, si está escuchando, puede ser que aparezca esta semana. ¡Bien! Sí. Y, bueno, ahora se puede caminar ese puede espacio. Caminar. Gracias, no. gracias a todas las, estas gracias personas. Gracias a Hernán también, sí. que se pone al hombro todos los miércoles. Eh, sí, hoy apareció en... a las 8 menos 10 de la mañana. No, 8 10 yo no estaba en la biblioteca. No, 8, 8 ¿sabes? y qué es lo lindo de este sujeto que se sumó hace dos meses? Que cuando empezó a coquetear con la Biblia dijo... Ah, yo no sé por qué no tengo tanto tiempo y yo si quiero hacer las cosas las quiero hacer bien. Bueno, te cae a las 8:30 de la mañana, hace doble turno. Doble turno, digo, ¿no? Doble turno y te mueve cosas, es como que vino a traer una energía de, de remover cosas muy estancadas. Hernán bueno, para, te amamos. A, hablando de libros, hablando de libros, la semana pasada tuvo un encuentro muy raro eh, a la mañana mientras sucedía el espacio educativo. A la mañana, la biblioteca está cerrada, solamente funciona el espacio educativo. Bueno, de repente se abrió la puerta igualmente de la biblioteca, okay. entró una persona, un señor, eh, no tengo ni idea su nombre, eh, porque fue como en una situación de estoy dando clase, Ajá. Eh, y me dijo, tengo estoy apurado, tengo libros para donar. Eh, y mira en este momento no estamos... No, no, no, pero no recibimos mirá. libros porque tenemos 25.000 libros para ordenar. Sí, claro. Todo eso le decimos a la gente. Todo claro. eso le decimos a la gente. Le digo, "Mirá, si quizás eh, si si vos pensás que son cosas si sí, quédate tranquilo. Yo estuve en Cuba eh, en mis mi jóvenes 20 años, no sé qué me habrá dicho, 20, 30 años. Estuve en Cuba y me traje todo un, tengo toda una caja de, de libros de, de Cuba." Ah, bueno, dale. <risa> bueno. bueno, vamos a bueno, ver todos. Está bien, dale. Eh, hay reliquias hay cosas que no, no se consigan en otro lado era la caja de los recuerdos o sea sí. de hecho terminó la mañana y obviamente con Ezequiel nos sentamos a ver los libros no nos íbamos a ir de la biblioteca sin hacer eso eh, y había hasta eh, postales. Sí, postales. postales que se escribía con gente ahí de con Cuba gente. una estampilla estampilla del, del, che. del Che Guevara del Che hay un montón de, de, de libros de, de sus discursos de sus diarios Eh, de Fidel hay cuatro o cinco libros de, de Sandino. Pero ¿y, por, ¿Pero y por qué los quería soltar esos libros? Ah. ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Qué lo movilizó? Aparte, me gusta que eligió bien dónde dejar sí, un libro de comunismo. lo felicito, lo felicito. ¿Pero qué? ¿Por qué? Eh, dijo que quería soltar parte de su historia. Eh, ok. Yo fui de izquierda, ahora soy de derecha. Así se presentó. ¿Qué, qué te ha pasado? Y me dijo, a vos te, te va pasó? a pasar lo mismo por favor yo, yo le di la mano y, y listo la fui. izquierda le di mi mano izquierda él me dio su mano derecha eh, me miró de arriba abajo y me dijo a vos te va a pasar lo mismo claramente eh, tiene te, ¿Te habrá un... tirado un maleficio no, no, <risa> ¿Un, no, maleficio? no. De bueno, un, un maleficio Un maleficio en, libertario En un tono humorístico este, así A vos que te va a pasarlo vivo, pibe Y tiza así en el hombro sí. Casi, ¿no? Eh, agradecemos ahí esa donación Bueno, pues, le agradecemos mucho la donación sí. Bien que supo dónde llamarlo, digo, no es que eligió No, no, posta que es eh, O sea, tremendo Había uno de Martí ¿No? José Martí es? Sí Sí. Eh, Martí. José Martí, Martí la, la 19, la escuela 19, el distrito 19 de la sí. ciudad de Buenos Aires, donde también hemos pasado uno... grandes años, la se llama José Martí. <risa> es que muchos años de, de la vida hemos pasado ahí eh, adentro. Bueno, nada, como muy emocionado con, con todo eso, también eh, habían como libros que venían eh, del fondo del mar. O sea, <risa> no, me, no venían que... No eran libros que vinieron del fondo del mar imagínate vos libros como secados bueno sí más okay. o menos okay, o claro, que submarino ay pero tipo personificados personificados o sea libros con patitas Y, y un rostro para poder comunicarse perfecto eh, sobre fondo el mar. fondo del mar sí. del, del, libros del fondo sí. del mar eh. colecciones enteras del fondo sí, del y mar y después no me acuerdo que otra cosa pero era como bueno leímos más o menos eh, como era tipo su tipo budismo ah, eso ahí está Espera, me perdí un cachito la misma persona la misma persona en otras cajas tenía eso o sea cosa. quería soltar su pasado sí. anfibio también sí. revistas de ecologismo Ok, bien, porque bien. ahora tiene ganas de destruir el planeta. Como buena persona de derecha, o sea, suelta su, su solidaridad de clase. Bueno, quizás nos está escuchando. Señor, gracias. No sé qué le ha pasado en su vida, no, pero ahora si, es una mala persona. No, y si todo es un chiste, que nos avise también. También, sí, sí. Porque sí. quizás un chiste. Es un chiste, y lo veríamos en una peña o algo así. Que no. de hecho tenemos una no, peña. No, por ahí Pensadita. es una persona que es, ¿cómo se llama? La gente que se queda adentro. Como decimos, ermitaño. Pero ¿Quizás? se acercó a hablar. Bueno, no, vamos no, se acercó, a ver el... no se acercó a hablar, se acercó dejar los libros e irse. Y, y su, supo interactuar con el varón de la eh, del espacio también, claro. ¿no? Claro. Eh, pero escúchame una cosa, porque esta semana pasaron algunas otras cosas, que es como, siempre tenemos que ir al contador, ¿viene? No es como la, la, la repetida que nos pasa. Claro. Me eso? pongo los lentes para entrar al estudio contable. Bien. Bien. Como que siento que hay algo de... No sé, no, ustedes en sus vidas, sí. ¿no? ¿Han entrado a estudios contables? Sí. ¿Sí? por la biblioteca. Pues solo, pero solo por la biblioteca, o sea, es como algo que yo siento que es algo que empecé a hacer de eh, estar ocupando un rol en una asociación civil no, y que se No, estoy mirando para arriba como como todo, no pensar el, el hecho de encontrarte en un estudio contable. Yo siento no, que es primero sí, de claro, persona mayor. No, yo trabajé en una empresa. Perdón. Ah. Perdón. Yo trabajé, yo Ahí trabajé en, en Amancy. Sí, sí, me bajo los lentes. En Amancy, sí, que es la empresa de los papás de Pilar. Y okay. yo era la tramitera, era como la cadete, pero de hacer trámites. ¿Ibas con tus pantalones de turra? No, en el 103, <risa> o sea, no. Eh, no iba en moto, no tenía moto, pero hacía los trámites. Eh, de hecho, me tenía que vestir bien porque tenía que ir a oficinas, a, a estudios contables, y esas cosas. Claro. Eh... ahí va no, y no, así no, que no sí debo haber historia. entrado ¿de qué edad estamos hablando? Eh, 19 años 19 años hermoso tenía un tapado ay pero era una era así usada era, era una moda yo era, tenía también era, un sí. tapadito con capucha tené, sí, teníamos chanda ahí, sí, sí. bueno cuestión que fuimos al estudio contable porque estamos terminando el último balance que nos falta esto de tener asociaciones civiles te mmm, sumerge en un mundo de personería jurídica balances es como un fondo del mar también, ¿no? es un fondo del, del mal del mal <risas> es el fondo del mal porque eh, no, no da no no puede ser tan complejo eh, poner es, tener sí. una esto un, una um, persona eh, no no persona, no sé cómo decirlo, o sea, las personas eh, la personería jurídica, <risas> claro, lo que hace es generar estos entes para que podamos despersonalizarlos y que haya una asociación civil o nada, uh -huh. bla. No puede ser tan difícil. No puede ser, o sea, estoy indignada, indignada. Pero, no, espera, espera, salgamos la indignación porque lo que estamos llegando es a que nos fue saliendo y ya nos falta poco. Dos años el, y medio. Pero no nos ya nos indignamos hace un montón, ya está. Ahora no viene la indignación, ahora viene el peñón. No ahora viene, viene el peñón, no, viene quizás... el peñón y la cantidad de gente hermosa que empuja esta biblioteca. Sí. No viene la porque indignación. Porque hicimos una foto. Bueno, bueno, quizás, quizás es el hecho de... Es decir, bueno, doy este pasito, ya lo tengo, uno más. Doy este pasito, ya lo tengo, uno más. Doy este pasito, bueno, este debería ser el último. Se supone, el último el, el último, último empujón. Por eso vamos a hacer la peña de... El último, el último empujón, empujón a beneficio de la biblioteca popular Antonio Esteban Agüero. Ya fuimos convocando artistas... Eh... Tenemos artistas confirmados, se los podemos contar Tres bandas confirmadas tenemos. tres bandas ¿No las confirmamos ahora? No las decimos, las decimos el miércoles que viene Sí, sí, podemos estirarlo un poquito <risa> También eso, eh, es un, una un, un momento, un encuentro a beneficio de la biblioteca sí. Todas las personas que vamos a estar en ese encuentro es a pura voluntad y por puro amor a este espacio Eh, como lo venimos haciendo durante todas las semanas, hace <risa> varios años. <risa> Pero en este caso... Una más, un eh, empujón más. Los artistas también los convocamos en esa situación. Muchas veces este, convocamos a los artistas o los artistas quieren tocar en la biblioteca y como... Y hay un intercambio. Hay un intercambio económico. Bueno, en este caso pedimos también ahí esa, esa manito... Eh, porque es eso, es el último empujón así también eh, nos comunicamos con otras organizaciones sí. eh, también amigas como la Feria Franca, como Humano eh, ¿me quedaba alguno? Ah, el, el futuro es orgánico que todavía, le parece, sí. si nos están escuchando se están enterando ahora porque todavía no nos escribí Bien. Que sí. necesitamos verduras para el guiso no. vamos a hacer un guisazo el sábado 5 de julio fin de semana que comienzan las vacaciones de invierno aquí en la Villa de Merlo y en toda la provincia de San Luis. Tenemos Peña al mediodía, de día, al solcito. Vamos a levantar un buen polvo bailando una linda chacarera y vamos a juntar esa monedita que nos falta para terminar de pagarle al contador, para pagar el seguro, para pagar los servicios y todo lo que nos hace falta para estar en regla y poder acceder a todos los subsidios que brinda la Conavip y personería jurídica, que son algunos millones de pesos que nos vendrían muy bien. Eh, así que todo eso va a suceder el 5 de julio al mediodía. El último empujón, volumen 1. <risa> por bueno, favor, que sea solo un chiste. Dudas por las bueno ah, vamos ¿con un sí, eh, vamos a ir con un temardo con un temardo de dos pibitos que tienen nuestra edad pero que los amo eh, Lali anda de tour fuerte ¿los dos tienen nuestra edad? sí Dilo es un pibito pero o sea aparenta más chiquito de lo que es ah mira bueno la, esta piba anda de tour y le está haciendo unas burlas a nuestro presidente que son un poema así que nos vamos con un temita Espera, de ellos dos quiero decir algo antes apareció la tutu Camaradita de la gatita. Este tema es para vos, gatita. Te mandamos un beso muy grande y vamos con ese temardo. Llevo conmigo está la cresta de la ola no la ver digo antes buscaba el cristal dorado Fríos. Tantos amigos perdí en el camino Siento la culpa que me comen por estar acá Pero tenía que ser así, este es mi lugar Pienso en cuál es mi destino Mientras termino otra copa de vino Tan bien claro que un día esto se va a terminar Estoy preparado para cuando llegue el gran final Y ahora soy yo ansiedad No me calienta gustarte, yo puedo ser tu mamá fruto de la ironía, ya no me acuesto de día Yo vivo en mi fantasía, si muero, muero la mía Mientras la luz ya se prende la habitación se vacía Y recordá que estás solo al final del día No puedo quedar bien con el diablo y Dios Y por eso prefiero quedar mal con los dos Y ahora soy yo, el que le gana el tiempo. Ya caí, me morí, renací, no creo, lo recuerdo. Y ahora no, ya no me lleva el viento. Ya caí, me morí, renací. cosa. Eh, Dylan tiene 24 años. Completamente equivocada estaba. completamente es un niño. No, poqueta, igual. Nació en el 2000. O sea, ¿sabes? no, terrible. Empezamos por o ahí. O sea, la gente que nació en el 2000 no es un no es un niño, una niña, no está tipo en sala de 5. No, no, no, mi prima nació en el 2000. Exactamente, 18 de julio del 2000. ¿No les pasa que el si, nivel, si sí. dicen tipo, no sé, una peli que diez. es de los de los 80, la peli tiene 20 años? Eh, no, o sea, no, claramente no Es algo de la vejez Estoy sí. diciendo algo de señora mayor Sí Bueno, quizás a mí sola me pasa Está bien, lo acepto No, me pasa algo con, con los 2000 Que me es mucho más fácil calcular los años Todo el tiempo Entonces digo como... Eh, ¿Se entiende? Sí, bueno, pero es hacerse cargo de que, de que... O sea, para nosotros los 2000 Digamos, es la, la adolescencia No, pero... No, nuestra adolescencia... Es los 2000. No. No, era sí. más baby. Tipos. Yo tenía 8 en el Bueno, 2000. pero estamos hablando de la década del 2000. No, igual no tenés... No, está bien el 2000. Sí, en no sí, el 92. Sí, la década del 2000. Viejo, viejo. Vos, ¿cuándo terminaste la secundaria? 2009. Bueno, entonces tenemos razón, tiene razón. Nuestra adolescencia fue en el 2000. ¿Sí si o bueno, no, cómo bien? terminaste la secundaria? El está el... bien, está esa bien. adolescencia. Yo en soy vida. adolescente ahora. <risa> <risa> Tengo una hija, un trabajo, una casa, pero esas cosas, una casa alquilo, pero esas cosas son de adolescente también. Bueno, hablando del año 2000, en realidad voy a hablar de 1999, Ajá. que fue el momento en el que en el que el Congreso Nacional eh, declaró esa fecha como día nacional de la libertad latinoamericana. ¿Le suena a algo? No, no. Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Es una es una fecha es un de Perú. El 17 de junio de 1999 ese, o sea, conmemoran a partir de esa fecha el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, pero sin feriado. Sin feriado. Bien. Pero sí si ya por lo menos lo marcan. Bueno, Increíble. este 17 de junio después en el 2016 ahí sí, a través de una ley se estableció que era feriado porque y... el ingenierismo no ha feriado, se si escucha una cosa. <risa> qué y cosa linda. Se es, que conmemora justamente a Martín L. Omes. <risa> <risa> eh y me quedo con esto, ¿no? Como eh Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. O sea, yo en justamente en mi infancia, mi, eh, no, mi pequeña, o sea, mi, o mi pubertad... puertada Eh, la palabra latinoamericano estaba como... Calle 13, es lo máximo que te puedo decir. Sí, recién como despertando esta situación sí. medio latinoamérica. Pero, ¿se sigue nombrando así? O sea o sea de, digo en el 2016 cuando renuevan el y hacen la ley que hace que sea feriado. No, entiendo que después se nombra como de la el de paso, paso a la, a la inmortalidad, bueno, sí, sí, ¿no? en el calendario escolar, lo que sí. mandan en, en todas las escuelas públicas y privadas de nuestro Martín país. Martín Miguel, ¿no? Lo Martín mandan Miguel. sí, bien. Lo mandan como Martín Miguel de Güemes, el paso a la inmortalidad bien, de. Eh, está bien, está sí, bien. Sí, sí, sí. No, no, pero tenía esa duda de si aún seguía siendo así o no, porque no, no, no lo sabía ver. ¿Y, que, pero ¿Y cómo se...? O sea, hay una conexión entre Güemes y... Latinoamérica. Latinoamérica. Así parece. Así parece. ¿Vos sabías? No tengo... Me estoy enterando no. en este momento. ¿El grano, algo que ver también? ¿San Martín? ¿Tendrá algo que ver? ¿San Martín tendrá que ver con algo de, de querer? El, el, el, ¿Cuántos el la, la patria grande. nombrando igual, ¿No? Ay, pero el prócer, viste como es pero, Hablando de prócer El prócer Sabés que a Güemes eh, no lo querían, no lo nombraron prócer porque era gaucho Bueno, y justamente Pero no me podés nombrar un gaucho Eso es un gaucho No podés ser prócer, no vos decís prócer, yo me imagino casi un superhéroe un o busto, sea, me imagino un eso. Un busto. Un busto digno de vandalizar. O sea, si veo por a un gaucho busto. Yo no lo quiero vandalizar, porque es un gaucho. No necesito un señor prócer. Bueno, justamente estas cosas que venimos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos esto? Eh, siendo igualmente docentes. <ríe> Siempre nos preguntamos, eh, ¿y por qué? ¿Y por qué tenemos que ap aprender? ¿Dónde estás? mi pro, ser mujer, ¿dónde está? Eso Porque, es que ha posado sí. ese, ¿no? Tenemos? Porque eh, tenemos que aprender eh, las efemérides, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa eh, que, no sé, el 25 de mayo, ¿qué significa el 9 de julio, independencia? Feriados. De Vos qué? me decís, claro. sí, eso, feriados. Es, es eh, todo lo que bailar, me... Bailar, bailar el, el pericón nacional. ¡El pericón! Como... <risas> Dame un poco de sentido. Por lo menos hace me bailar una chacarera, ¿no? El pericón. por lo menos. En primer grado, chacarera. Segundo grado, pericón. Tercer Bien. grado, y así es y así. hasta pasar por las danzas fortónicas. Bueno, entonces eh, la idea un poco ahora es eh, preguntarnos un poco qué qué, qué es esto de, de, de conmemorar a una persona. ¿no? En principio. ¿Y mm -hmm. de qué manera se cuenta esa historia? ¿De qué manera nos llegó esa historia? ¿Hace cuánto sabemos que Güemes ex es Güemes, ex Güemes? existió. Que formó parte de esta primera este, ola de independencia eh, allá por el 1800, eh, que formó parte de las invasiones inglesas, por ejemplo, de la defensa en las invasiones inglesas, eh, de que después... Lo que tenemos también de Güemes es... Eh, bueno, fue el que resistió en, la, en el norte, ¿no? La avanzada de los realistas en Salta, en Jujuy, en esa zona. Y acá, esto lo nombra en la, el Día de la Libertad Latinoamericana, pero porque esa resistencia fue clave para que suceda lo claro. otro también, ¿no? Y claro. fue pensado, ¿no? Que fue como ahí, nada, un, un hecho aislado claro. y como a Güemes se le ocurrió ir por esta, sino que fue organizado con eh, justamente con San Martín, con Belgrano. No estaba todo muy bien igual entre Belgrano y Güemes. Me enteré. Sí. ¿Perdón? Al principio no, ¿no? O sea, entre Porque... los próceres había pica. Me enteré... En ese momento ya eran ¿Me próceres. Me enteré como que me lo contó alguien, ¿viste? Eh, me enteré que eh cuando Belgrano pierde la taza a Yokohama eh, ahí ni estaba Hume porque Güemes, porque Belgrano se lo había fletado a Humes a Buenos Aires pero no se lo bancaba o alguna silla. había estaba castigado Hume en Está Buenos castigado. Aires pero, sí. en qué es? momento acabo acabo a sacar mi burrés eh docente Sí, Güemes estaba ahí repiola, re, re eh, iba a ser otra palabra, en el norte. <risa> que no daba, nada. Sí. Se estaba se la estaba revancando en el norte. ¿Qué, ¿Qué va a hacer Belgrano el Belgrano? ¿Por qué hace el éxodo jujeño? No, pero para para pará. Te, temporalidad necesito, porque quizás? Belgrano, éxodo jujeño, plin, plin, plin. Batalla de Ayaguma, a ver si estoy diciendo bien, señor. Eh, batalla de Ayaguma es la última batalla de verano hasta que le entrega el ejército del norte a San Martín. Impresionante. Siento que una eh, somos eh, ciudadanos ilustres sí, en ese momento. De, después con de par de derrotas. Después, ¿no? después de un par de derrotas, la sí. batalla okay. de Ayobuma... Se va medio un... cabibajo. La no última, no. que además eh, en esto de, de, de, de estar leyendo para hoy específicamente y para informarme además, me dieron ganas de volver a leer más historia. Igualmente estamos expresando la facultad, así que seguro tenemos una materia. Eh, pero eh, batalla de Ayobuma, viste que siempre me preguntaba por qué las niñas de Ayobuma... ...porque no me acuerdo... ...hay una escuela... ...en sí. Calidad... ...y va a haber un montón de escuelas... ...en, en la Argentina... ...se llama Niñas de Ayohuma... Eh, ...y resulta que estaba... ...en esa batalla estaba Remedios del Valle... Remedios las del hijas Valle. de Remedios del Valle... De, de, de, ...que hermosa. se cruzaban la batalla... ...yendo viniendo... ...dándole agua a los soldados... ...o asistiendolos cuando caían... ...claro, que es calor una batalla en el norte... O sea, ¿te imaginas Porque con las ropas... No, necesito que, que sintamos esto. O sea, imagínate esas ropas. Esas, pero la chola... El, el, el, el, el, el, el, el, la chola, amiga. Anda toda abrigada, mantiene el calor. ¡Ay! Oh, no, me imagino una batalla en el norte. Ay, sí. ¿Y qué época del año sería aparte? No invierno. No, para, no sé, no busque oh, qué año fue Ay, no, me batalla. imaginé estar combatiendo una batalla en el norte argentino y me dio calor. Bueno, pero las niñas de Ayohuma eran las hijas de Remedios del Valle. Sí, y se recorrían, abastecían de agua y quizás y, atendían algún que otro. Y se, daban, otro. se picaba, o sea, hacían piques ahí en la batalla, no importaba qué estaba pasando. Entonces estaban cagando ahí a tortazo y ellos estaban ahí. Yo siento, quizás es cualquiera lo que voy a decir, ¿eh? pero siento que quizás Martín Miguel de Güemes tampoco estuviera está tan contento con que se lo conmemore a él. Digo, porque conociendo un poco que su proeza también tiene que ver con como él era con el pueblo con con su pueblo eh, donde gracias al pueblo de Salta de Jujuy de esa zona que tam que tampoco se llamaban ni Salta ni Jujuy no No, no. Claro, era... era parte de la provincia no, de hecho, o sea, En ese momento toda la parte que es Tarija, todo eso era parte del de mismo territorio, digamos, Exacto. todo, claro. de... Eh, bueno, el sur de, de Bolivia. De hecho, eh no voy a decir cualquier cosa, pero hay muchos próceres que nacieron de lo que sería la frontera claro. actual de Argentina, Bolivia, que nacieron del otro lado y eh, son eran parte de las provincias unidas del Río de la Plata. Exacto. A lo que iba a lo que iba es que eh, justamente gracias a el pueblo y gracias a que UME, por ejemplo, entre una de las cosas que que que hizo fue Eh, una redistribución de tierras Ahí con la gente del pueblo El pueblo lo quería mucho ¿Y andaba solo, Güemes? No, no, no. no y también no. me imagino eso Quizás eh, iluso Pero me imagino que le hubiese gustado Un poquito más que la nombren a su hermana Es, es medio iluso amigo, me bueno. parece Bueno Eh, pero clave su hermana Macacha. Pero clave su hermana, eh, que no se llamaba Macacha. Macacha es un sobrenombre y no es menor que la conozcamos solamente con su sobrenombre. María Magdalena Damasa Güemes de Tejada. María Magdalena. Eh, gran arengadora de tropas. Gran arengadora Macacha. de tropas. Voy a dar un dato de interés que para humanizar. Yo me voy a encargar de humanizar a los próceres. Ok. Ok. Güemes era gangoso. Le faltaba su campanilla y no le permitía hablar con total claridad... ...como estamos hablando, por ejemplo, ahora nosotros. Entonces su hermana era gran, gran arengadora de las tropas. Uh -huh. Pero así todo, con esa dificultad que tenía Güemes para hablar... ...lo que dicen algunos testimonios que hay recuperados de esa época... ...es que el chabón tenía tal poder de persuasión... Que era como que lo, lo había tipos no sé soldados hay gente de menor rango que quería ir a demostrarle su lealtad pero como muy muy zarpado cómo el cha podía convencerte de dar la vida por la, la nada por el, la causa de ese momento la libertad la independencia etcétera eh, pero con esa sí dificultad para comunicarse Bueno, porque Así Güemes que... y Macacha arman sí. el ejército de gauchos que se llaman Los Infernales. Mm. Claro, agarrate, Los Infernales. Los Infernales. infernales. El... de rojo. Exacto. Sí, sí, sí. El rojo siempre del lugar correcto, básicamente. Bueno, de hecho, afuera del Cabildo, en la Revolución de Mayo todavía, en ese momento, no se estaban repartiendo escarapelas no. celestes y blancas. Se no repartían no. rojas. Uh -huh. eh, porque, bueno, el rojo, viste, tiene ese no sé qué... Eh, bueno, y... A lo que iba, perdón, Sofía, sí. eh, en, en cuanto a también a su relación con Macacha, imagino de esto, de darle lugar, eh, no solamente eh, a gran arengadora, sino estratega también, claro. ¿no? Eh, de hecho, eh, hay un suceso que fue la revolución de las mujeres, que... Claro. Eh, fue para eh, la poder conservar la gobernación de Salta en el momento donde UM era gobernador y que quienes lo estaban digamos tratando de sacar no eran los realistas. Claro. Adivinen quién. La fucking derecha. La gente de Buenos Aires. ¿Acaso está diciendo los que desde 1810 hay una derecha en nuestro país? Sí. molestaba, molestaba en el, el 1800, medio eh, un 13, 14 no, no, un, poco más, también, un poco más. Un poco más sí. eh, la gente de, de, de Buenos Aires este molestaba que justamente ah, estos un caudillista. Ah, esto unitarios, eh, 1821. No, claro, no, no. 1821 fue el, el, el, el, el año, año que en, en que murió. Y adivinen quién lo terminan matando. ¿Lo matan? ¿No muere de viejo? No. no. Sí, 1821 tenía, eh, si no hago mal la cuenta, tenía unos 36 años. Ah, un pibe. Sí. Chiquis, dentro de un par de años nosotros. ¿Quién lo mata? Eh, y la gente de Buenos Aires. ¡Ay! ¡Qué cosa, por ti mío de lo... Sí. No, no, no. ¿Qué, qué cosa? No, ¿Sabés que ese dato me sorprende completamente? No lo tenía. Bueno, cuando... Me imaginaba 1815... muerto tipo heridas de guerra. En ...fue nombrado Bernardo de Salta... ...y en 1816... Eh, no, no, ...no, pero en 1815 fue... Eh, ...y en 1819 fue la, la Revolución de las Mujeres. Este, bueno, esto, las mujeres fueron muy muy importantes también... En, en, ...en poder conservar este algo de, de, de esa forma, de esa organización... este ...ya de los federales, ¿no? Como en ese sentido federal... ...y que empezaba a hacer ruido justamente en, en la base de Buenos Aires. Voy a hacer una injerencia. Eh, las mujeres fueron importantes, punto. No también. Fueron importantes <risa> eh, y que sin red de mujeres, no eh, como dice Bupina Plummer, no seguramente no seríamos eh, hoy en día independientes. O sea, como si las mujeres no hubiesen estado ahí. El tema es que las mujeres no se las nombra. Y, y estamos al día de estamos en el 20 25 y no tenemos un fucking feriado por una mujer. Ninguno. Seguimos, a, o sea, gracias por sumarnos a UME que por lo menos se gaucho. Claro, o sea, mínima. ni siquiera igual, porque venía de una familia súper elitista, digo, como sub, sabe, sabemos un poco de la familia de Güemes y de Macacha, eh, o sea, el, el padre era el tesorero de la corona, sí, sí, sí. y la madre venía de una familia eh, recontra, remilcada en Guila, sí, perdón por eh, la impresión, estoy medio así hoy. Más, <ríe> más allá de ese origen, justamente Güemes eligió morir con los suyos, porque Totalmente. tenía esos recursos de, de familia rica. Mismo la gente poderosa de Buenos Aires le dijo, che, te damos todo esto, pero uh -huh. anda, retírate, no te queremos más, eh, y eligió morir. Eligió eso, eh, una vez herido de bala. Me cae morir. bien. Eh, bueno. Y además, bueno, los dos, eh, de esto... Imagínense, gente con mucha mucho dinero, tenían campos y todo, pero su vínculo eh, con los hacendados, digamos, era red distinto. Y por eso es que después pueden formar el ejército de gauchos, porque los seguían con convicción, ambos, claro a eh, Güemes, Martín Miguel de Güemes y a Macacha, a María Magdalena. Eh... Bueno, la pregunta nuevamente es, ¿por qué esto no... No, nunca lo supimos. No no no se sabe, ¿no? Porque la ¿no? historia nos la lo cuentan los blancos, varones... Eurocentristas. E sí, así es. Eh, ¿Quieren que hagamos un, un temita, cortecito con una canción? Eh, vamos con... Eh, eh, no amacacha. sé el nombre, pero es de, ¿no? No un Reyes, no qué? Sí. Me eh me parece que le no cambié el nombre. <ríe> pero igual acá el, el, el acá nuestro Mati que está ahí a, a tiro, podemos la que la que vos quieras Sofi decirle que tiene el nombre. No, con no, el tema dos y sorprendenos Mati, ya tema fue. Dos sor, tema dos y sorprendenos. Dale, sí. <ríe> Dese de Comedia Santa Cruz, musicalizado por José Cévez. La verdad, hasta espectacular. Se llama Ritmos Negros del Perú. ¡Mmm! al compàs de las ca llamos ritmos negros del Perú porque wow. también una voz tan silenciada los negros que estuvieron por toda América y que están por toda América que también formaron parte de las independencias de cada de cada país de cada lugar, de cada región. Así en la voz entonces de Eva Iridón y de los queridísimos Intilimani. Hermosísimo. Bueno, ahí como retomando en eh, la búsqueda también de... de, de, de... Primero que <coughs> Macachan eh, murió el 7 de junio o nació el 7 de junio. A ver. Eh, pero es, era muy gracioso porque era... Muy grande. No, no, no. Ese es un datazo que tengo. Resulta que... Eh, el otro día vos dijiste ese cuando estábamos preparando el programa que se había muerto a los 90 años. ¿99? Bueno, no. No. ¿Cómo? Eh, Hemos, murió... sido Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Pero no solo eso, sino que en el libro de Felipe Piña sí. dice que murió a los 90 años. Sofía, ¿qué hace? Porque en otra fuente tenía otra cosa. Calculo. Sofía te investiga. Calculo. de si nació tal año y se murió en tal otro, ¿cuántos años tenía cuando se murió? 78. Oh. O sea, no entiendo si alguien como que no, con todos los años y que vivió... Pero los historiadores son historiadores, no son matemáticos. <risa> Así que, bueno, murió en los 78, no en los 90. Bueno, igual es un montón de tiempo de vida un para de una persona vida, que además totalmente. estuvo eh, sí, involucrada... En el, en, sí, en frente de batalla. <risa> imagínate que el hermano vivió hasta los 36, que ya le pega hasta los más de 70 en ese momento, que no había antibióticos, imagínate. Eh, y después, bueno... Eh, Ay, se me fue lo que iba a decir, pero bueno, sigo con otra cosa. Eh, lo de la Revolución de las Mujeres, bueno, con esto de cuando Güemes fue gobernador, eh, no solo en el momento que tuvo que sostener y salió lo de la Revolución de las Mujeres, sino que antes, eh, en un conflicto con Rondó, que era quien comandaba en ese momento las fuerzas del gobierno, eh, no se podían poner de acuerdo, se estaba por pudrir todo, se pudría, se pudría, se pudría... Y Macacha le puso orden a la cosa Me la se reimagino. Se sentó con los dos y llegaron a un acuerdo. Llegaron ah, un sí. acuerdo. Sí, me la eh, reimagino. Y llegaron a un acuerdo y ya. Eh, bueno, y esos fueron... O sea, estuvo todo el tiempo presente esto que hablábamos antes. ¿Hay algo más que quería decir? Sí, con Eso Belgrano no se, el, los Güemes. ¿Se terminaron llevando bien con Belgrano o no? ¿Qué sé yo? No sé, no sabemos mucho de qué... Porque se andaba todo medio medio. No sé, tengo esa duda. Necesito saberlo. Eh, es, es, es difícil porque, según las fuentes, hay eh, fuentes que dicen que sí, que hubo como una... Después un acercamiento, una amistad o un, o un algo así. Hay que ver... ¿Cómo se imaginan que puede ser una amistad ahí en esa época...? ¿Cómo, es, Ay, no ¿Cómo sería una sé. amistad? ¿Vivida una amistad? Que, no, no ¿Por me dónde lo... pasa? ¿Por qué valores pasarían? sabes qué? La forma me... de relacionarse. Tampoco me lo imagino tan lejano. Con Belgrano, era re enamoradizo el tipo. Era re enamoradizo. Era como... ¿Enamorado de sus amigos? Decís? Mm, como no. más eh, medio seductor con toda su manera de hablar. Como que el chabón te hablaba y lo caracterizan con que era así como muy... Eh, eso seductor pero también lo ponen como un poco sexual oh, modo metrosexual como bueno no, después ahí. en ese momento lo, lo peor hablando sí hace más casi 200 años eh, decirte gay o homosexual era como terrible a Belgrano lo empiezan a acusar de homosexual por todo ese carácter seductor que tenía después eh, cuando empiezan a hacer estudios eh, más eh, científicos eh, de historiadores qué sé yo Eh, era un galanazo El tipo se levantaba a medio mundo Pero, eh, no sé, no sé no hay registro que sea homosexual. Igual, bueno, hoy en día, no, la verdad, me da lo mismo si era gay o no, no era no gay. Pero en ese momento era como lo peor que le podías decir a alguien. Pero escúchame, porque eh, a mí me gusta la farándula también. ¿Eh? Entonces me puse la a farándula. De... Es como un showmatch de eh, 1810. Eh, Acaba de arrancar la sección, es, no, farándula. Loco, loco, loco, loco. Loco, El que lo gastaba mucho y estaba, en realidad, no la gastar, sino tratar de hundir a Belgrano eh, diciendo que era homosexual, era dorado rego. Eh, I Dorrego. Guacho este Dorrego. No claro. No Dorre... nunca me cayó alguien. No. Dorrego lo quería hacer porque quería quedar bien con San Martín. ¿Y San Martín qué hizo? ¿San Martín qué hizo? San Martín lo defendió del grano, porque San Martín es un tipo completo. San Martín completo, ¿Cómo? completísimo. Además, quiero decir algo que me pasa desde desde que veo San Ma <risa> que yo, me decimos San Martín y yo me imagino San Martín de Zamba. Re. Yo no me imagino más otro San Martín. Yo pero... me lo imagino a Zamba en, no. en, en esa época también. Yo me lo imagino a San Martín el, el busto. O sea, el busto. Eh, San Martín era un tipo... Eh, pero Yo me imagino a Zamba, pero hecho muy, una persona. Eh, no, un señor prócer. O sea, San Martín estaba vivo y ya era un prócer, ¿entendés? Uh -huh. Era como... Eh, Ah, muy hábil para hablar, un porte, ¿no? Como ese porte bueno. de hombros, de presencia, que te hablaba los ojos profundos, la boca como seria, un, una cuestión viril, pero también eh, que te empatizaba. saben un qué? Bro, proceso, momento... sí. Un próximo tatuaje. O sea, no te me ríes. <risa> Enguernes. Escúchame, <risa> San Martín. Miramos Rey. una novela que está en Netflix, la pueden mirar, es una novela histórica de Bolívar. Es un nobelón. Culebrón. Sí, culebrón. Sí, culebrón. O sea que San Martín se lo arrancó a Bolívar. No, no, no. No, perdón, me fui, me fui. Me fui. Ay, chido. ¿A dónde fue, señora? Bueno, bueno a buscarla. Me lo dije, culebrón, ¿sí me dije culebrón. Que Yo dije, pum, tiene que ser algo así. De tan... todo este programa que San Martín se lo arrancó a Bolívar. No, eh, un culebrón y en el cual, obviamente, termina pasando que... O sea, es desde que Bolívar... Eh, es pequeño hasta el del fin, ¿no? el, el fin okay. de Bolívar. O sea, es toda la vida de Bolívar. Culebrón, muchos capítulos. No tiene temporadas porque es un culebrón. Porque es la novelita la novela que pasaba en la tele. 90. Es una temporada de 99 capítulos. De 95, <risa> bueno, la vimos. Creo que era pandemia. Eh, cuestión, en un momento está el encuentro de San Martín y Bolívar. Sí. Nada, lo pintan San Martín hacer una mirada más bolivariana, como nada que ver a lo que vos acabas de decir. Como Pichin, un Pichin, un pichi. era San Martín, eh, San Martín un, sin mirada a Latinoamerica, Latinoamérica, la tiró americanista que Bolívar eh, Claro, que, cruzó los Andes porque le pintó. Porque Dijo, le pintó. "Uy, qué ganas de cruzar los no, Andes", bueno, que tengo. pero también eh, o sea, No, está todo es de, mal con Bolívar, está todo mal. Tampoco ¿no? es de merecer a Bolívar. Eh, pero bueno me cauó me causa la gracia que eh, digo es esto no Vol volvemos a la primera pregunta ¿no? como quién nos cuenta la historia y desde ahí la vamos mirando digo, porque digo, Bolívar también eh, hizo zarpadas cosas o sea todo su recorrido eh, de, de liberación pero bueno claro en esa en esa narración aunque haya sido una novela es claramente había historiadores por detrás armando eso y era bueno lo vamos a poner a San Martín en este lugar. Eh, entonces, ¿quién nos cuenta la historia? Bueno, igual yo te vuelvo un gachito en la farándula Bueno, a la farándula volvamos siempre Parece que el que andaba re fachero, ¿Quién? Pero andaba muy bien, completo, completo. Rosas Rosas Lo que Tenía pasa olor es que a rosas para mí Para mí olía muy bien Para mí olía muy bien Y en ese momento, leer bien, un desafío Un desafío Y sí, sí Lo que tenía rosas es que daba como perfil más inglesito Más rubiecito, ojo celeste... Re, gringo, re gringo, Sí, rosado. Un rosado. rosado. <risa> un chanchito. Sí, eh, andaba muy bien Rosa. Pero para te voy a dar un dato que las temporalidades te van a hacer cortocircuito en el cerebro. para No lo van a adivinar nunca este dato. Ok. Rosas, año aprox 1829... 1830, se va al sur, como en estos primeros eh, acercamientos que querían tener con, con eh, apropiar la Patagonia. Acercamientos Bien. es como una palabra muy... Fui muy amorosa, muy, muy, porque sí. lo estoy defendiendo en este momento. Pero okay. probablemente querían matar a algunos indios y demás. <risa> sí. eh, se encuentra con alguien, con una personalidad mundial. Mick Jagger. <risa> Y me venía con Mirta. Bueno, se encuentra con una personalidad mundial que... Y al lado que... de los dinosaurios. <risa> todas mira. las épocas. Porque sí. No, pero te va a hacer cortocircuito en serio. A ver. Se encuentra con una personalidad mundial que cambió la historia de la paleontología del mundo. Va, bien. Era con los dinosaurios. Era bueno, algo así. Se encuentra con Darwin. Bueno... Inesperado. ¿Qué hace ahí? Se encuentran y se comen un asado con cuero, ¿entendés? Y Darwin queda reflayado, tenía 22 años recién, hay era fotos, un guachín. ¿no ¿Hay fotos de eso? Hay fotos, ahí subieron historias y quedaron guardadas. No, eh, pero esto es sencillo, <risa> se encontraron con Darwin, se comieron un asado, Darwin era un guachín, estaba recién empezando sus investigaciones de la evolución, qué sé yo, y se encuentra con Rosas. Todavía Rosas no era, o sea, no, no, o sea simplemente era una especie de gobernador de Buenos Aires, qué sé yo. Eh, y se encuentra con Darwin Espectacular Datos Datos, Datos. Tuvo un encuentro cercano con Darwin qué habrá sido esa charla? No, no sé ¿En ah. qué hablaban? Me imagino que... Porque Darwin, era, ¿de dónde era? No los asados eran era peor. Alto asado, ¿no? Sí, sí. Toda la asado. carne ahí. Una carne. Sí. Una carne. <risa> carne. Carne en serio. Carne sí, en serio. Sí, sí, sí, sí, sí. Sin sí, tanto sí. procesamiento. Sí. <risa> tremendo, tremendo ese dato. Me flasho. Como que yo me imaginaba Darwin tipo, eh, no sé, 1500, cualquiera. Estoy diciendo una burrada, ¿eh? Sí. Me estoy exponiendo. Me lo imaginaba muy lejos a Darwin. Y no, resulta que acá nos podíamos tomar un comer un asado con acá. Darwin. Con Charles. Acá. Con, acá, acá. con acá. Carlos. Acá hace 200 años. Eh, ¿Vos sabés que Sarmiento era una persona con mucho erotismo? Sí. ¿Perdón? Tenía tenía su... Sí. Su ¿Sarmiento? Magia. Sarmiento. voy bueno, a contar una cosa. <risa> <risa> Mi padre. <Es> igual. <risa> Venía, me estaban midiendo en el último... Papi, ¿se estás escuchando esta anécdota brillante? Venía viajando. Estoy de Buenos Aires a Merlo lo paran en la punilla y el tipo, el poli, la policía caminera de San Luis le dice Sarmiento pero es igual es, es, igual. Igual. es una mezcla entre Sarmiento y Scioli de brillante papi te amo pero sí bueno nada, perdón agregué eh, bueno cuestión en de... <risa> este programa cualquier Cuestión eh, Sarmiento eh, Una no le podía Prestar atención A Mariquita Sánchez De Thompson Cuando hablaba Porque Lo calentaba mucho eh, eh, espera Necesito fuentes Es de un libro De un, de un libro, libro de O sea Le gustaba mucho se, se... ¿Hay, hay un libro Esto también es importante Decirlo No lo conozco Pero hay un libro Que es, habla sobre Historia y sexualidad Ay, y, a, y da todos estos datazos mm. igual Podre. necesito eh, pensar la figura de Mariquita Sánchez de Thompson yo creo que durante toda mi primaria, y me atrevo a decir secundaria la única mujer de la historia que he estudiado era Mariquita Sánchez de Thompson ese? y Remedios Escalada, la señora esposa y, de, y Mer, como ese lugar bueno igual Mariquita se la revancaba parece bueno, no tengo ni idea ¿no? <risa> ¿qué opinas de ese <risa> <quién>? <risa> Y otro es que cuando vuelve de Europa, rinde, Sarmiento rinde cuentas del din de dinero y en un ítem incluye orgías. Perfecto. O en mi presupuesto... El <risas> en el presupuesto vamos a incluir el ítem orgías. Sí, ¿Sabes sí. que no se llamaba Domingo Sarmiento? ¿Cómo no se llama eso? Domingo. Le decían... ¿Por qué, o qué sea, decimos así? Porque la, la familia le empezó a decir como apodo. Tenían un tío que se llamaba Domingo. Se ve que la familia refana de Santo, del Santo Domingo. Y le, le empezaron a decir apodo de apodo Domingo. Pero en realidad es Faustino de na, na, na, na, na, Sarmiento. Valentino. Sí, Valentín. pero no era Domingo. Le quedó Domingo porque le decían de apodo. Pero... ¿Por Pinto. qué no le habrán puesto Domingo? O sea, no, si le misterio. querían... No. Misterio eh, bueno. todo, todo Tira, tira Vamos a Por humanizar favor. a Rivadavia Parece que Rivadavia Tenía los bracitos muy cortos O sea Rivadavia estamos hablando del primer Fucking presidente De cuando ya están las provincias Unidas sí, sí, de Río de la Plata sí. qué sé yo sí. Tenía los brazos muy cortos y era muy panzón Entonces era como Exacta su figura, más o menos así igual o no, a ver. Su figura ver, para... era como me, como bastante curiosa, ¿sí? Y acá, a ver, yo jamás me burlaría de una persona con los brazos muy cortos, pero lo que buscamos es, a ver, si vos decís Rivadavia, es la avenida más larga del mundo, ¿entendés? Bueno, <risa> es el momento en que te cayó. Es el momento que me cayó, pero digo, en esto de crear una imagen inverosímil de los próceres, porque hay algo de Esto, hacerlos como, como superhéroes como personas no reales no como si todos fueran como san Martín ah, lo remaba pero como si todos fuesen estos superhéroes inalcanzables eran personas comunes y corrientes que tenían una visión tenían participación en política qué sé yo pero no más que eso sí era una, una persona común que vos te podés cruzar hoy en el chino saben que me había confundido a, a um, rivia en, en los dibujitos estoy hablando de ¿eh? consaavedra y Ahí va. Pues a ver, habla todo así en el dibujito Bueno, sí, se segura que ahí traen Porque cosas Porque es muy aburrido Y se duerme todo el tiempo Sí, sí, pero a de Cornelio, sí Cornelio de un, un, No es que nombre Che, este, no, sí, de, y de Rivadavia ¿Cómo, cómo quedan cosas, no? Eh, o sea, grabadas de, bueno, de Rivadavia que sabemos el sillón Ponele no, o las hojas. No, o las hojas. No, no sabía nada. Las hojas vinieron un toque después. No no existían en ese momento, pero digo, queda el sillón de Rivadavia como como una figura como y ya y ya por eso Rivadavia pudo haber sido una persona importante. Conocemos claro. algo más sobre ¿tiene Rivadavia. Tiene la fucking avenida más larga del mundo, o sea, donde de, de, digo, donde estés en capital federal o en provincia, atravesás Rivadavia, o sea, como es, eso es re loco o sea no dejas de nombrarlo todo el tiempo digo no dejas sí. de nombrarlo aparte no. todas las calles cambian de nombre no sé si to todos quizás quienes nos estén oyendo fueron alguna vez a Buenos Aires cruzas Rivadavia y todo te cambia de nombre o sea es como otro lugar como otra ciudad si sí, si sí, se, se para en el norte del sur sí la ciudad en dos sí sí Famoso por eso. ¿Tenés algún otro dato más? De... Eh, no, no, tengo parece que Paz, pero no lo tengo mucho a Paz como prócer también. ¿A quién? Eh, eh, Paz. ¿A, ¿A José María Paz? es el mismo. <risa> <risa> no, <risa> dice que era re mala onda. Y hacía, tipo, nadie lo quería. Como que no pasaba mucho tiempo con la tropa encima. Los hacía ir a misa. Era, eh, sí, ortío. Qué mala bonita. onda, mala onda. Siempre andaba con el cejo fruncido. Sí. Bueno, otro, si otro totalmente nombrado, el General Paz. Bueno. La General, decir ¿La General, General Paz también. ¿El General Paz es por este Paz? Sí. ¿Y tiene sí. que ser? Sí, sí. Bueno, otra. Sin hablar. La bien. General Paz. Efectacular. Y lo último que voy a decir de datos de interés de Parándola. <risa> Parece que Urquiza... Urquiza... Sí. Andaba muy bien. Pero no no como este Rosas o San Martín. Urquiza lo que tenía un porte así como... ...hombros muy grandes... ...¿sí? Ajá. Torso alto... ...era bastante Radier. más alto... ...era un ragger... ...era un ragger pero tenía como la... ...era muy blanco pero tenía la piel como gastada de estar en batalla... ...moreno... ...de estar ahí como... Eh, ...estaba curtido... ...era como de calle... ...Urquiza era como turro... de negro como un turro que se la reanjaba... ...y andaba muy potro... ...andaba muy potro... ...así alto, así como presencia... ...presencia... Bien. ...sí, buenos hombros y eh, sí se lo, se lo caracterizaba por eso así su soporte perfecto y no tengo más nada de datos de interés altos datos de interés igual Bueno aquí finalizando entonces un poco el, el bloque de Ums y un poco la historia sin ánimos de contar la historia como con, con la autoridad de historiadores pero sí en esto de nada desmitificar un poco y de preguntarnos por qué algunas cosas son contadas de esta manera y no de otras, eh, por qué se revaloriza siempre la figura de un prócer y no de todo un pueblo que acompaña ¿no? este esos procesos eh, independentistas, por ejemplo. Bueno, ahí eh, dijiste una palabra para mí importantísima, procesos parece que entender la historia como que de un día para el otro, ah, Revolución de Mayo, pim, pum, cambió todo, uh -huh. no, como procesos, quizás, fueron años, años de guerras, de encuentros, de reuniones, de asambleas, de cosas, pim, pum, pam, para llegar a lo que somos hoy, que tampoco estoy tan segura de que independientes somos. Sí, sí, pienso, no, no sé cómo habrá sido la concepción de los tiempos en ese entonces, pero digo, en esto de que guerras duren mucho, ...un montón de tiempo y acá hoy en día necesitamos como en esa ansiedad de los tiempos... ...de que pensando en que ahora no estamos en un proceso, por ejemplo... ¿No? o sea como y que quizás sí estamos en un proceso hay que ver de qué <ríe> en Nos algunos aceptamos... años en algunos años podemos ver ah mira estábamos en esta de que está iniciando la tercera guerra mundial quizás ejemplo, o alguna boludez de esas por ejemplo porque en, en tipo del hemisferio cuando me callo porque me da angustia un toque no como que está todo repodrido en Oriente me callé como vos ¿no? Entonces, como... <risa> mejor que... bueno nada me quizás estamos viviendo ese proceso y nosotros no lo sabemos así es, es Eso decís Bueno eh... Bueno, bueno, <risa> bueno <risa> querida Vamos a un tema vamos, Ahora sí vamos a escuchar el de Hernán Figueroa eh... Hernán Figueroa Reyes Que le dedicó todo un disco Hay que dedicarle todo un disco ¿eh? <risa> <risa> y En 1971 A Martín Miguel de Güemes Pero Bien. vamos a escuchar la canción Que es a la señora Macacha Por supuesto Magdalena Güemes por lindo apodo Macacha Ahí andan los infernales cayendo de punta y hacha Salteña de pura cepa, parcera de su hermano Cuando luchó por los libres bien supo darle una mano Fui enlucio en los salones, pero según y conforme al soldado de la patria haciéndole el uniforme. Que viva Macachagüemes por su valor y coraje, revistando de a caballo las tropas de su gauchaje. ¡Vámonos a otro! Amaca Chagüemes, mujer de Roma antejada La patria le debe gloria por noble y determinada Bien ahí la chacarera de aquella dama patriota Manteniéndose en el triunfo, creciéndose en la derrota Bondades fueron las suyas y la llaneza fue su escudo. Porque usted trató al humilde lo mismo que al copetudo. Que viva Macacha Güemes por su valor y coraje. Revistando de a caballo las tropas de su gauchaje. La canción hacía Macacha. Bueno, hemos llegado a nuestro momento zaraza. <risa> Hemos llegado. Estamos en un miércoles amargo y obrero en el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Nunca pasamos el número de teléfono hoy. Nunca vi? pasamos. Es que no teníamos consigna, o sea, le dimos, le Pero dimos bueno, seguidito. Pero bueno, si más de, acerca de lo histórico, el teléfono de la radio es 266-400-3011. Pueden escuchar, y escuchar los programas anteriores y escuchar toda la la programación de identidad comunitaria en identiacomunitaria.com y pueden seguirlo en las redes ident, arroba identiacomunitaria también nos pueden seguir en el Instagram de la Biblio Biblioteca Popular Agüero es un Instagram que está ahí Aguero, Aguero porque no tiene la, los dos puntitos en la U Eh, está actualizado, está el día todo lo que quieran saber de la Biblia lo van a encontrar Asociense, ahí asóciense, sí. denos una mano ahí también y empiecen a habitar este espacio hermosísimo porque se puede, de un montón de maneras eh, recordamos que se viene ahí un gran festival, el último empujón una peña, peñón ya no lo dije festival está calando peñón. Sí, me lo imagino, me da así ...el 5 de julio... ...sábado 5 de julio... ...este... ...durante el día... ...así desde el mediodía... ...guiso, vino, música... ...y mucho... ...mucho solcito... ...esperamos ¿no? Esperábamos, sí. sí... ...sí... ...bueno y vamos al momento... <risa> ah, chan, chan, chan, le <risa> que, ...que me femenina. toca a mí... ...me toca a mí... ...eh... ...vamos a tener que actuar... ...bien... <risa> ...un poquito por suerte... Eh, ...nos tomamos un vino... ...eh... ...y tenemos que... ...imaginarnos que de repente sucede una situación apocalíptica en este momento. Perfecto. Estoy. Dale. Y tenemos que llevar la situación como que sucede ahora, y el primero que se ríe, pierde y volvemos a empezar. está okay. Con la situación apocalíptica. Imaginémonos ¿no? como decirte, ¿no? Eternauta, que empieza a caer una nieve. O sea, bueno. Fue un juego que vi a partir de eso. Eh, empieza a caer una nieve, qué sé yo, y estamos acá. <ríe> Posa, Vi una publicidad muy espectacular sobre una verdulería en provincia, tipo en San Martín, que hacían todo como si fuese el fin del mundo con el Eternauta. Perfecto. No, se las voy a pasar porque es estupenda. Todo el mundo vaya a ir es... bueno, no a buscarla. Bueno, pero ahora tenemos que esto, como que imaginar, actuarnos, en okay. qué haríamos... Y tenemos que sostener la solemnidad. está Tenemos que mantenernos... En, eh, sí, en esta en personificación. Bien. ¿Estamos? Sí. Mati, ¿vos estás? ¿Estamos? ¿Se sí. lo imaginan? Ok, sí. Bueno, yo digo uno, dos, tres y pum, empieza el apocalipsis. Está bien, pero eh, quiero decir algo, señora eh, guía de esto. ¿Vos no vas a traer una situación apocalíptica? Empieza a caer nieve como el de Tamauta. Estamos acá, atrapados, no podemos salir. Si salimos, morimos. Sí. Okay. Okay. okay. Bueno. Estamos. Están para actuar. <risa> <risa> Eso Mandón. Era Mandón. Dale, dale, dale. 1, 2, 3, Apocalipsis. Bueno. Eh, ¿hay más vino? <risa> <risa> ya <Yo> perdí. <risa> ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero re... sonreírme? ¿Puedo sonreír o no? No, yo misma que me caiga Yo en pandemia sonreía un montón, así que ahora puedo... Vale, no, porque yo perdí muy rápido. Inmediatamente casi. 1 dos, 3 Apocalipsis. ¿Hay más vino? Nos tomamos toda la botella de vino. No sé qué vamos a hacer. A mí solo me interesa tener vino. En la pandemia yo tenía... Íbamos a comprar vino. Eh, pero yo no se puede que... comprar ahora yo porque creo no que... es más pandemia somos saten? una generación que resistió sobrevivió una pandemia mm. yo creo que vamos a poder con este momento no, eh, yo estoy preocupado ¿por qué estás preocupada? estoy preocupado porque no solamente no tenemos vino sino que eh, escuché recién que el tanque de agua, vi... ¿vieron cuando el tanque Ay. de agua empieza Ay, no hay agua. como a, a, a ya escucharse lo, lo último? ¿no? Eh, y pasó que, que, bueno, que sin querer este dejé una canilla abierta <risa> Vos sos medio vale. pelotudo igual Perdiste, Jimena Vos medio... <risa> estoy actuando, me lo digo bien. Vos <risa> estoy actuando Tú <risa> me <¿Sos no> dejaste <risa> canilla pelotudo ¿No ves que hay apocalipsis afuera? Ah. ¡Estamos, estamos Para, se Empecé puede bien! A... ¿Se puede retomar eh, ahora la situación o no? Sí, por favor. Podemos, bien. sí, retomemos. Bien. Estoy sonando. Vos sos medio pedotudo. Uno, dos, tres, apocalipsis. Perdón, perdón. Eh, perdón, me fui, me fui. No estuvo bien eso. No estuvo bien, estoy un poco nerviosa. No. Me parece que tenemos que mantener, mantener la calma. La, la que trajo la propuesta no puede sostener a nada. Pero nada puede sostener. Para mí es como el otro día que leyó el papelito. Que no pudo jugar porque leyó el papelito. Estamos descubriendo que... Perdón, pido, perdón, pido, perdón. Esperá, vamos de nuevo. Para mí, si yo me empiezo a reírse sigan. Ustedes sigan, Bien. porque si no van a morir. Ok. Ok, no, no quiero morir. Uno, dos, ¿Escuchan tres. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan? No, es flor Es flor No, no pensemos en mi hija. Pero está está afuera. ¿Quedaron afuera? Pero no, pero, pero están vivos. Están ladrando. Pero que decir que por ahí los perros no les coge nada. Bueno, hay que... Pero vos decís que quedaron afuera, porque quizás todavía están en un eh, bajo, el no bajo el techo. Como no les digo, no cayó la nieve. No, bajo no, el no, no, o sea, Yo no creo que retiraron. igual bueno, vamos a tener que salir a buscar alimento y agua, porque el pelotudo dejó la canilla. <risa> Pará, para seguimos, seguimos. Sí. Por favor, mantengan el... La última, la última. Personaje. Uno, dos, tres, apocalipsis. Igual opino en yo que quiera buscar agua y alimento. Eh, sí, yo creo que tenemos que ver la manera de poder salir de este lugar sí eh, un auto es muy viejo, yo creo que va a andar El tuyo no, Sofí El mío no anda El, el tuyo computarizado no. es totalmente mecánico Pero tiene una computadora Igual, El mío anda no, Pero, pero no le entra cosa. tipo agua por los burletes Ah, y entra por todo el lado No, no agua, bueno, pero le importa no sé, no, eh, Todo lo que nos pongamos para salir, no, nos lo sacamos Pero que no tenemos nada no para tenemos cubrirnos Pero acá todavía? no llueve nunca no tenemos nada, no pero hay cubren. que avisar. Algo vamos a encontrar. Acá en la, la radio, Una opción, una opción es este intentar a ver si si los perros este pueden llegar a conseguirnos. Entrenamos a un perro. Le entrenamos a a un perrito. A un Pipo. hago la declaración de Pipo Pipo fue presentado ya ¿no? Sí que un Pipo es un prócer Pipo es un sí Pipo le decían arriba a Davia porque tenía los bracitos con... no malísimo perdón eh, para la última ¿hacemos la última? Bueno ¿pero, pero cambiamos pero algo de la pasar, situación o no? Puede, ¿podemos cambiar? ¿puede, puede, puede no ser el Eternauta? quizás puede no ser eh, ¿hacemos un last of us? Sí ¿sí? tipo hay zombies hongos afuera ¿Está? Sí. ¿La tenemos? Es otro jitazo. Uh -huh. Si no podemos viajar en el tiempo y hacer como que afuera está sucediendo la Revolución de Mayo. ¿Qué preferimos? Tenemos esos dos escenarios, uh -huh. ¿eh? Resalgo, resalimos, ¿no? Sí, claro. claro. No, vamos a Lasofas, Last of Pass. Bueno, Lasofas es la serie Lasofas, Lasofas, Lasofas, Lasofas, Lasofas. Las <ríe> las Ese eh, sería apocal apocalíptica, eh los hay como una especie de zombie hongo. Bien. ¿Está? Cordyceps, no te ve, el, ojo, no te es, ve. Me suena una parte del cuerpo, el Cordyceps. El Cordyceps es un hongo. Bien. No te ve, pero te escucha. O Bien. sea, hay que tener ese cuidado. ¿Tá? ¿Qué quiero decir? ¿Puedo tener un dato de...? Sí. Eh, hay hormigas, sí, son hormigas que le pasa lo que de las tofas, tipo, se lo come un, un hongo. O sea, sigue el organismo pero, vivo, sigue el organismo pero vivo. el hongo manda sobre sí. ese cuerpo. Es muy zarpado. ¿Está? Bien. Y eh, vamos a agregar una cosa. Para, no te ve, pero si sí te escucha... Sí, y okay. si te muerde, te contagias. Bien. ¿Está? Sí. En horas. Sí. Vamos a hacer que Sofi la acaban de morder. Ok. ¿Está? Uno, dos, tres, apocalipsis. Sofi, te amo. Te, te voy, voy a, a matar. matar. <risa> Tengo que morir. ¿Quién no. me va a matar? No hay cura. Chaza. No hay cura. Eh, no quiero ser un... Pará, ¿y cuánto tiempo, no, ¿Cuánto tiempo le calculamos? yo soy zombie con vos, amiga. No, mordeme, <risa> ya fue, dale. Es un pelotudo <risa> Calcula, sostener, eh. Mordeme, amiga, mordeme, <risa> mordeme. No te odiamos. Va a estar todo el faquillo. Zombi zombi zombi zombi no, zombie no. zombi no, no, hongo. Amapolando, amiga. Zombie hongo es un zombie. Tenés no. que ir a buscar a Amapola. ¿Tal tiempo tiempo te queda más o menos? Eh... Menos de un día. ¿Por qué no? ¿Para? un vino? Ya sí. un vino, nos comemos los aguchitos de mierda que nos quedan después ustedes. Como no los zombis eh. no. No te dejaría a sol. Sí. ¿Mordé? No, ¿No hay opción? ¿Solo te mueras? No. No, no, no. ¿Voy a morir? No. No. No. Ah, no. no, no que bien, ya no. sea automate? Sí. ¿Vos querés que ella sí no sea automate? no seas guacho, sí. boluda. re difícil. No puso re... ¡No! Es un montón. ¿Vos querés que yo? No, no, no. Gente, Por eso no. No. Eh, Me parece con los amigos también. ¿Qué dirías? Montan de repente el juego. Eh, con un vino. Se se o combina. O sea, si estoy en el apocalipsis armas igualmente. O ¿Sí? sea, en el apocalipsis zombie. Uh, Resto de para tener más. Uh, <risa> esto hace mucho uh, ruido. Uh, uh, apocal... uh, bueno, colmos igual. Uh, ¿Cómo prefiero morir? Sí. Siendo si estás por ser zombie, son zomb zombiongo. <risa> <risa> Zonbiongo es... Zonbiongo. Estás por transformarte en zonbiongo. una palabra africana. Si me estoy por transformar en zonbiongo, pegame un tiro, ¿ya fue? Un tiro, y pumba. Ya está. Sin sufrir. Sin sufrir. Uh -huh. Yo resté para tener armacén, ¿eh? un apocalipsis. Yo, yo, El, en una revolución también. Resté para... Me tipo Lara Croft, como quiero tener cosita. Menos no, mi cielo. O sea, me, me escucha una cosa escuchame no sé si el cuerpo lo que estoy diciendo es esa riñonera que tiene que, que es como agarra la, la, pierna. Pierna. la pierna yo, no, yo una ando musculosa esas. yo ando musculosa hacen dos grados ando musculosa sexy yo se iba a morir y medio sucia voy a morir o sexy sea, es como que mis ropa está sucia y yo estoy limpia obvio porque sos <risa> fucking lara a punto de morir porque sos un zombiongo como claro. hace perfecto claro. bien vos eh... qué harías en, en un momento así apocalipsis ¿Yo qué haría? Deja, además de dejar el agua perdiendo. <ríe> no, y yo eh, me relajaría a un toque. Pero, Estaría tomando unos mates y esperando a que suceda. Mate, ¡Tomo unos mates! Y esperando a que suceda. Y ya fue. Me leo, me leo algo. Sí, ya está. ¿Y te transformarías en zombiongo o dirías las tocas? Yo, yo creo que si no tenés conciencia de que sos un zumbiongo... Pero Me no transformo. estás colaborando con la con el mundo, porque los zombiongos... De ninguna manera, estoy colaborando con el mundo. <risa> ¡Ay, pobrecino! <risa> pero está sumando más zombiongos claro, que ante Claro, estás terror. sumando zombiongos. Puede ser. Yo creo que antes de ser zombiongo prefiero cortar la peli. Bueno, puede ser. Ahí. Puede ser. Porque eh, imagínate quizá. que después te, te cruza Bruno siendo zombiongo. ¡No! Y pero pues yo no tengo conciencia de ser zombiongo. No, pero Bruno sí. Pensá Bruno. ¡Ah! Piensa en tu hijo. En tu fucking hijo. Piensa pues... que te va a estar viendo, zombiongo. <risa> Eso me remite a... el culebrón de Bolívar. <risa> Aparecían zombiongos <risa> en el culebrón de Bolívar. Ah, bueno. Bolívar y zombis me parecía muy bien, ¿eh? Bolívar y zombis. Tipo, época y zombies una ¡No! Ah. Nunca vimos una serie no. de época apocalíptica. No. Porque no. todo pasa en el futuro. Ajá. ¿Te imaginas unos zombies tipo vestidos con las calcitas de grano? <risa> o sea, ¿nunca te lo imaginaste? Me lo estoy... no. no, esto es... No, escúchame, Netflix, producciones. Tenemos una idea. <risa> La queremos vender igual. Tenemos una idea increíble. No, va, sí, ya está, se terminó el tiempo. Igual nos, we... nos damos un aplauso por las tremendas actuaciones que hemos dado. Impresionante ese aplauso. Eh, eh, frases bien, memorables como vos sos pelotudo, ¿Vos sos pelotudo? Pero, yo creo que esto es un, eh, para mi terapeuta que me dice que nunca insulto lo hizo al aire pero ah, actuando no, o pero sea, no era ella misma no era yo. Bien, nunca perfecto. le diría vos sos pelotudo pero Bueno. Excelente sí, no Amigo un montón Fue un montón este momento Lo dimos todo No, no, fue, jugamos Jugamos fuerte Fuerte Jugamos fuerte, fuerte. Menos mal que sí, me, me te sí. Me sí, me emocionó Te tentás Me emocionó ¿Qué dices, señora? Vamos con la musiquita Vamos con una musiquita, ¿no? ¿Evo? Sí Perfecto sí, sí. Bueno, ¿nos vemos el miércoles que viene? Nos vemos el, el miércoles que viene Nos eh, escuchamos Y tenemos eh, No se olviden que el 5 de julio Tienen una cita, todos ustedes. Un peñón para Peñón, guisito. El último empuje. Los esperamos también por la biblioteca lunes, miércoles y viernes de 16 a 20 horas para llevarse un librito. 17. 17. 17 a 20 horas para llevarse un librito, para ¿Sí? venir a algún taller, Entendé. averigüen cosas. Pueden buscar todo en el Instagram de la Biblia, que es Biblioteca Popular Agüero, sin los dos puntitos en la U. Sí. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós. De las Adiós. Que vendrán la verdad, por favor, y darnos más amor. Es fantasía la forma de vivir el hoy que sostiene la condición que nos vende el mercado del amor es amor o es solo su ambición Vos discutiendo las normas vos,